Señor te reconocemos como nuestro príncipe Como nuestro salvador Como el Rey de Reyes y Como el Señor de los Señores Y por eso Señor Nos gozamos en Ti Nuestro corazón se alegra en el Dios de nuestra salvación Me gozaré Yeah. We'll be